En gloria a Dios miren yo estaba orando al Señor para que Dios me confirmara exactamente la palabra Que yo debía de traer aquí saben que yo amo dejarme guiar de Dios porque el predicador es el puente Oiga el puente entre la necesidad que hay en la tierra y la respuesta que tiene el cielo El predicador no es la persona que te da respuesta, él recibe respuesta y de lo que él recibe te da Si alguien no recibe de Dios no te puede dar algo de parte de Dios Así es que yo necesito siempre recibir y para recibir Fui a la presencia del Señor y le dije Padre dime que predico hoy Y el Espíritu Santo me guió a esta palabra que ya leímos Que está en el libro del profeta Mayor Ezequiel capítulo 16 Los versos 4 en adelante y mientras yo leía esto el Señor me dijo Dile al pueblo en esta noche que no se le olvide De donde yo lo saque amén si le vas a dar un aplauso al Señor dáselo bien Dáselo bien aleluya que no se te olvide como tú estabas cuando el Señor te rescató Fíjense pero antes de comenzar a predicar yo quiero comentarles algo Algo que quizás ustedes han notado y es lo siguiente miren hay una característica Que nos define a la mayoría de nosotros los seres humanos algo que no es nuevo que no comenzó ahora no le pertenece esta ola al siglo 21 ni a los siglos pasados sino que viene desde el mismo principio desde el origen donde fue formado el hombre y el hombre cayó en pecado y es la ingratitud La ingratitud, la ingratitud es lo que hace que a la gente se le olvide los favores que tú le haces La ingratitud es lo que hace que tú te pases 363 días del año haciéndole favores a alguien Y si tú no puedes hacerle favores en dos días del año la gente se le va a olvidar que hubieron 363 días del año el que tú le serviste para acordarse De los dos días en lo que tú no, no, no le pudiste servir ¿A cuánto les ha pasado? Y algo que me llama la atención es lo siguiente Esta es la manera que el enemigo está utilizando Para hacer que mucha gente se endurezca Y diga no vale la pena hacer favores Porque la gente no lo agradece No vale la pena servirle a nadie Porque tú metes a la gente en tu casa Y a ellos se le olvida Que tú lo favoreciste cuando no tenían dónde vivir, que tú le diste comida cuando nadie quería saber de ellos, que tú le abriste la puerta cuando todo el mundo lo rechazaba. Hay mucha gente hoy que se está dejando endurecer el corazón, supuestamente porque a ellos no le agradecen. Pero hoy el Señor me dijo, mira, dile al pueblo que cuando hagan algo por alguien, se dejen de estar esperando gratitud humana y que hagan todo por amor a mí. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor. Porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor... Ustedes sirven en otras palabras Pastora yo tengo que ser bueno Con el que es malo conmigo, claro que sí ¿Qué gloria tiene Ser bueno con el que es bueno? Mm. Te digo algo Tú ni siquiera necesitas presencia de Dios Para tratar bien al que te trata bien a ti Tu nivel de gloria se revela Cuando tú puedes Vencer con el bien al mal Yo no vengo a hablar con cualquiera hoy aquí Yo vengo a almarle un desafío a alguien Y a decirle revela lo que tú tienes Empújame a tu vecino y dile ¿Qué tú tienes? Siéntate un momentito y déjame hablarte El reino de los cielos funciona distinto Que como se vive allá afuera Yo sé que allá afuera la gente le dirá Estúpido, loco A uno que sigue haciéndole bien A alguien que le hizo mal De hecho déjame decirte algo Tú sabes por qué tú tienes Tu recompensa garantizada Porque tú le has dado la mano Al que te ha dado la espalda No sé Aquí hay gente que tiene me dice el Espíritu Santo Su recompensa garantizada Porque aunque el diablo quería amargarte Tú le dijiste a Satanás Yo no voy a dejar que tú me amargues Yo voy a seguir venciendo con el bien al mal Dale un mejor aplauso de ahí al Señor Dile al que te queda al lado que nada te amargue Aleluya Aleluya y ten mucho cuidado porque todo el que no tiene el nivel que tienes tú Va a tratar de desenfocarte de eso y te va a decir no te dejes coger de loco No te dejes coger de bobo Deja que te sigan llamando bobo Que cuando yo te vean ahorita Recibiendo la recompensa Que Dios va a traer a ti Ellos van a querer hacer lo que tú hiciste Porque van a ver el resultado Que tú obtuviste Si tú lo crees dale un aplauso Mejor de ahí al Señor Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no pastora yo no le hablo Porque no me habla Dile al que te queda al lado, no hay gloria en eso. Habló mal de mí, pues yo también sé dos o tres cosas de ella. Yo también voy a hablar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no no así no. Tú eres más que eso, tú eres más que eso. Yo vengo a decirte, tú eres más que eso. Dios mío, ayúdame. Si lo que está haciendo otra persona, tú tienes que oír esto. Dios Si lo que alguien está haciendo mal Te lleva a ti a hacer lo mismo Quiere decir que esa persona Tiene el control remoto de ti en su mano Porque te pone Oye cómo te pone Si esa persona quiere dice Déjame darle al botón Donde ella no me hable El botón donde ella no me habla Es que yo no le hablo a ella Pero cuando a pesar de que a ti no te saludan Tú va y le dice Hola Dios te bendiga como tú estás ¿Cómo tú estás? Quédate callada si tú quieres Oye si tú quieres no me responda Pero tú no tienes mi control remoto Yo sé cómo me muevo Habrá alguien aquí que pueda dar Un mejor aplauso ¿Quién te mueve a ti? Siento a Dios no, no, no, no, no, no No, no, no, no, no Me dice el Espíritu Santo Hay gente que se convirtieron a mí Yesenia Cambiaron la forma de vestir Qué bueno Cambiaron la forma de hablar Qué bueno Cambiaron la música que oyen Gloria a Dios por eso Pero todavía la gente Que en un tiempo te maltrató No te ha visto la cara Y ellos tienen que ver La nueva versión de ti Ellos tienen que ver lo que pasó contigo Después de tener un encuentro Con el Señor oh, acá hay, hay alguien aquí Que Dios le dice Déjate ver de tus opresores Dile al que te queda al lado Déjate ver Deja que ellos te vean Vete a hacerle bien al que te hizo mal Deja que te vean Bendícelos porque por causa de ellos Dios a ti te ha llevado donde tú estás Si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Dios Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío Santo a veces podemos escuchar continuamente La gente decir yo quiero gloria Que me llene Dios de la gloria Que me dé gloria y en uno de los días Que vamos a estar predicando aquí Vamos a predicar bajo el tema gloria para que Pregúntale al que te queda al lado para que tú quieres gloria Tú sabes lo que viene hoy Dios a decirte Usa la gloria para avergonzar al diablo Usa la gloria para servir de bendición a los que te han maldecido Usa la gloria para levantar a los que te empujaron a ti Usa la gloria Dale un aplauso fuerte a Dios mm. La ingratitud y, y la Biblia habla de que el Salmista David escribe en el libro de los Salmos capítulo 103 diciendo bendice Alma mía Jehová y bendiga todo mi ser Su santo nombre bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Porque él es el que perdona tus pecados y El que te corona de favores y misericordias. El que rescata del hoyo tu vida. Y a mí me llama la atención lo que el salmista emite diciendo. Bendice alma mía. ¿A quién es que le dice que bendiga? No, pero dígame a quién él le habla. Bendice, ¿a quién? Bendice alma mía Jehová. Miren la mayoría de comentaristas bíblicos están de acuerdo en que el hombre es tripartito. Y está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Cuando el salmista dice bendice alma mía a Jehová. Hay algo tremendo aquí yo quiero compartírtelo. En el libro de los salmos capítulo 139. El mismo salmista que escribe esto dice. Señor mi embrión vieron tus ojos. Luego el salmo 42 dice. Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo David era un hombre Que tenía mujeres por demás Tenía riqueza Tenía lujos Pero nada de eso lo llenaba A la hora de saciar su sed Él miraba arriba Y él decía oh, Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? La razón por la que hay mucha gente que no tiene carro y puede adorar a Dios Oh my gosh Es porque el adorar a Dios Llena en ti un espacio Que el tener un carro nuevo no llena El adorar a Dios llena en ti un espacio Que el tener un novio No llena El adorar a Dios llena en ti un espacio Que tener una novia con muchas curvas Dile al que te queda al lado no lo llena Tú sabes lo que es que llena al hombre Adorar a Jehová Y sabe lo que te dice Dios Cuando tú dejas de adorarme Y pierdes el enfoque Tu alma se seca No importa donde tú estés Porque la gente cree que solamente Con venir a la iglesia basta Ven a la iglesia pero mantente conectado Para que tu alma no se seque Hoy el Señor me dice aquí Yo voy a sacudir lo seco Yesenia Dile al que te queda al lado te van a sacudir No, no te yo dile alguien te, va, te van a sacudir Se va a lo seco Donde está la gente que quiere que Dios saque De su vida todo lo que está seco Oh mi almador a Dios mm. Y la Biblia me revela que el salmista no le dice al cuerpo Cuerpo Acuérdate de donde Dios te sacó cuerpo Alaba a Dios no. Él dice alma mía Alma tú lo conoces Alma tú sabes Alma donde tú estabas Cuando él te rescató Alma tú sabes Que no hay nada que te llene Si no es él Alma tú lo viste Antes de tú ver al médico Que hizo el parto Alma tú le tienes que adorar Alma tienes que adorarle y él dice bendice alma mía Jehová bendiga todo mi ser su santo nombre luego dice pero a la primera que le pasa raya es a quién, a quién, a quién, a quién, al alma tú sabes algo el alma es algo tan tremendo que la gente puede estar libre y estar preso en el alma por eso el salmista decía saca mi alma de la cárcel Para que yo libre te alabe Y hay gente que están preso Y están más libre Que los que están sueltos Porque Pablo decía Yo soy prisionero en físico Pero no hay diablo Que me pueda prisionar a mí en el espíritu sabe ¿Sabes? Dile al que te queda al lado No hay diablo que me pueda encarcelar el espíritu Habrá alguien aquí Que pueda decir gloria a Dios ¿Sabes? Dile al que te queda al lado soy libre. Diga conmigo soy libre para adorarle. Acuérdate alma. Ay, ay, ay, ay, ay. Le digo algo. Cada vez que tú estás en un proceso. Lo primero que Satanás quiere es atacarte el alma. En el alma están las emociones. Ahí es que él quiere entrar para herirte. Cuando te hiere el alma y la boca se te cierra en automático. Cuando te hiere el alma se te van los deseos de venir al culto. Cuando te hiere el alma Tú no quieres que nadie te hable De lo que Dios ha hecho en otro tiempo Pero hoy Dios te dice Mira, hoy yo sano tu alma Hoy yo reactivo tu alma Hoy yo despierto tu espíritu Hoy yo le doy orden A todo lo que estaba caído Que se levante Hoy yo alabaquía Levanto la mano del que la tenía caída Hoy yo sacudo Todo lo que el diablo ha querido Eliminar en este lugar Si tú lo crees, dale un aplauso Amén Ay, ay, ay, ay, ay, wow, dile al que te Queda al lado que no se te olvide Y precisamente por la necesidad de que Al pueblo no se le olvide de donde Dios Lo sacó, ay Dios mío hermanos miren, miren Le voy a decir una cosa, esto soy yo que Lo creo, y lo digo como yo todo lo que creo Lo digo libremente, yo no estoy de acuerdo Con la gente que anda diciendo por A los que se convierten Tú sabes que eso es el primer amor Y a ti ahorita eso se te quita Cuando usted encuentre un bombero de eso Usted me le va a decir Mira yo no sé si a ti se te fue el primer amor Pero el primer amor de mi vida Yo no voy a dejar nunca que se vaya Que nunca se apague en ti la pasión de darle a Dios lo mejor de ti. Si hay alguien aquí que le diga a su vecino. Mira cuida tu primer amor. Yo quiero que se lo diga ahora. Dile recupera tu pasión por Dios. Dile recuperala, recuperala. Esto no es una emoción. Esto no es que en un tiempo yo estaba muy emocionada y que ya después de un tiempo Mire yo me convertí cuando tenía 16 años, 16 años Hace mire más de la mitad de mi vida yo tengo sirviéndole a Dios Y cada día más yo me enamoro de Él Servirle a Dios para mí no es una carga Para mí la carga es no servirle al Señor A mí no me cansa trabajarle a Dios A mí me cansa no trabajarle a Dios Hay gente que en un tiempo estaba muy activos. Y mira se dejaron contaminar de dos o tres bomberos. Y hoy el Señor me dice. Dile a la gente que está aquí. Que se cierre el oído de todo lo que es distinto. A lo que yo le estoy diciendo. Y que no deje que nadie le apague el fuego. Que sigan avanzando. Y que se acuerden que yo los llamé. Para que den fruto. Habrá alguien aquí que diga amén. Mmm, Y el Señor le habla al pueblo y le dice mire acuérdense, acuérdense porque cuando estás en la pasión por Dios eres de los primeros que llegan a la iglesia. Haya congreso o no haya, hayan actividades especiales o no la haya. Tú lo que vienes es a celebrar al Dios que te llamó amén, amén y el salmista decía alma mía. Tú le tienes que alabar Pero más adelante el Señor le dice al pueblo Mira Israel ven acá mi hija Que te veo media fría Te veo como media crecida Como que ya tú no necesitas orar Te veo como que aprendiste a moverte mucho Por fórmulas Y se te fue la gloria Tú sabes que hay dos o tres gente Que aprendieron a moverse en lo mecánico aquí Dios mío reprendo al diablo Y echo fuera toda sequedad Oye mira la sequedad tiene que irse del pueblo Dios está llamando gente que le metan leña al fuego Porque es en el fuego que las víboras van a salir corriendo Es en el fuego que los espíritus que le están haciendo guerra a tu casa Van a salir corriendo Tienes que prender el fuego Tienes que prenderlo hey, Mira te voy a decir Hay una clase de ataque en tu casa Que no se van a ir por técnicas de nadie Se van a ir porque tú agarras a tu familia Y tú comiences a hacer un altar de oración ahí Se van a ir porque tú pongas un día a la semana para ayunar Se van a ir cuando tú convoques al santo de Israel otra vez Para que sea el centro de tu casa Habrá alguien que diga gloria a Dios aquí Israel acuérdate Acuérdate que en cuanto a tu nacimiento Diga conmigo nacimiento Otra vez, dígalo más fuerte, nacimiento. El término nacimiento es sinónimo de origen, inicios. Y el Señor llama a Israel le dice, ven acá mi hija, siéntate ahí y déjame hablarte. En cuanto a tu nacimiento, el día que tú naciste, número uno, no fue cortado tu ombligo. Si hay un médico aquí sabe el peligro que tiene un feto. Cuando el cordón umbilical se le enreda del cuello Si un cordón umbilical se le enredó a un feto en el cuello A la madre hay que hacerle cesárea Porque el niño se puede asfixiar Y el Señor le habla a Israel le dice Mira a ti no te cortaron el cordón umbilical Tú estabas enredada, atada cuando yo te encontré Y hoy el Señor te dice yo te he bendecido a ti Te di lugares donde tú no estabas Te abrí puertas que no estaban abiertas, te bendije con todo lo que tú tienes y te di todo lo que tú eres Y hoy el Señor te dice que no se te olvide, que no se te olvide, que no se te olvide Que no se te olvide que cuando yo te encontré tú estabas atada Había gente aquí antes de llegar al, a los pies del Señor Amén Señor usted tienen que saber que usted no vino aquí Porque usted quiso A usted lo trajo Jehová Oh my God Déjame decirte algo Tú podías estarte drogándote allá Pero ya el ojo de Dios estaba sobre ti Por eso el diablo no pudo matarte Porque cuando tú te inyectabas la droga Ya tú tenías la marca Tú tenías la botella de alcohol Pero ya el dedo de Dios te había señalado Habrá alguien aquí que diga Fue Dios que me trajo Fue Dios que te trajo Oh my God, my God, my God Por eso como fue Dios que te trajo Y no fue el hombre que te trajo El Señor te dice el que te trajo te patrocina No te preocupes si hay gente que no te quieren apoyar Ahora aquí yo te patrocino No te preocupes si hay gente que después que tú estás buscando a Dios Te están dando la espalda El Señor te dice yo te patrocino Dale un aplauso fuerte a Dios Acuérdate Diga conmigo número uno Israel estaba atada ¿Cómo era que estaba? El Señor le dice a ti no te cortaron el ombligo Y estaba leyendo un artículo acerca del peligro de no cortarle el ombligo a un bebé después que nace. Miren, el cordón umbilical es lo que conecta al niño con la madre. A través del cordón umbilical, bueno, desde la madre el cordón umbilical se conecta con la placenta. Y la conexión con el bebé está directamente en el ombligo. Ombligo, placenta de la madre. Cuando un niño nace Y se le deja colgando El cordón umbilical Como ya la placenta Fue desprendida de la mamá Si no se le corta rápido My God La misma placenta Que en un tiempo Le sirvió de vida Lo puede contaminar ¿Sabe lo que dice Dios? Yo usé gente en el mundo Que te sustentaran Mientras yo te rescataba Pero ya que yo te traje My God, siento a Dios Dile al que te queda al lado, corta eso Dile corta el cordón umbilical Porque hay gente que se quieren Mantener conectados Con el lugar, con la gente Con todo aquello que ellos Estaban conectados antes de llegar aquí Y el Señor dice Si no lo cortas Te van a Contaminar Dile al que te queda al lado, cortalo Uff Lo primero es que a Israel Diga conmigo no le cortaron El cordón umbilical ¿Sabes algo? Oh my gosh Pedro era pescador de peces Diga conmigo pescador de peces Hasta que llegó Jesús Cuando llegó Jesús le digo Mira de ahora en adelante Tú vas a ser Pescador de hombres Y después que Dios le tiró Esa palabra arriba a Pedro Él se fue otra vez a pescar peces y dice la palabra que no pescó nada el experto pescador que era él oh my God no pudo pescar nada porque en el diseño de Dios el tiempo de esa pesca ya se había terminado dice el Señor en mi diseño para ti hay gente que ya el tiempo de ellos se le acabó En mi diseño para ti Hay lugares donde ya yo no te permito entrar En mi diseño para ti Hay cosas que ya yo no quiero que tú hagas En mi diseño para ti Yo te desconecto De todo lo que era pasado Y te conecto con todo lo que he planeado Para tu futuro Dale un aplauso fuerte a Dios oh. Dile al que te queda al lado Corte el ombligo Porque si no lo cortas Te va a contaminar Ay Dios mío hasta que hora yo tengo aquí Oye lo que te dice Jehová Puedo decirlo pastor Usted me da permiso Hay gente aquí Hay gente en esta noche Dios mío siento a Dios Y voy a profetizarlo No solamente para la gente que está aquí Hablo a toda la gente que está conectada A través de Facebook, de Youtube De donde sea Así me dice Jehová Hay gente que no han podido avanzar aquí Porque todavía están conectados A lo que quedó atrás Y hoy Dios te dice Te desconecto, te desconecto Te desconecto, te desconecto Ay, ay, ay Vienes a Walaya, Siéntate un minutito Vienes y recibes palabras de Dios aquí Vienes y el Espíritu Santo te habla a través de YouTube Con cualquiera de los predicadores que él está usando en este tiempo Y tú dices eso es a mí, Dios me está hablando a mí Y te incita el Espíritu y te dice hazlo así Y después vienen dos o tres de lo que tú tienes conectado Que son de la placenta A decirte no, tú no te tienes que sacrificar tanto Cógelo suave El evangelio no se coge tan a pecho Dile al que te queda al lado Corta todo eso Porque hay un destino Dile que tiene tu nombre en a alguien y dile avanza Dile desconéctate de todo lo viejo Desconéctate Diga conmigo no le cortaron el cordón umbilical Número 2 Israel tiene otro problema ella fue rescatada Cuántos dicen amén y el Señor le tiene que hacer Una lista de cómo ella estaba le dice Número uno no te cortaron el cordón umbilical Y luego le dice no fuiste lavada con aguas Para limpiarte además de que estaba contaminada con una placenta A la que no tenía que vivir conectada tenía Otro problema andaba sucia y Sabes algo cuando el Señor te señaló había algo en ti que solamente la sangre de Cristo podía limpiar que se llama pecado no importa cuántas veces tú te bañaras en el día o qué marca de perfume tú usabas oh my God uh -uh. había algo en ti que solamente la sangre del Cordero de Dios Pudo quitar y el Señor me dijo A mí hoy, Yesenia dile al pueblo Que yo no permito A Dios Que yo no permito Que nadie me acuse A mis escogidos Que la gente que yo Limpie está limpia Que lo que yo rescate están rescatados A Que nadie puede llamarla inmundo a lo que Dios limpió. Dile al pueblo que lo que yo limpié No hay diablo que pueda acusarlo. Díselo. Dile al que te queda al lado Dios me limpió. Siento al Señor aquí. Tú sabes por qué hoy Dios te lo aclara. Tú estabas sucia pero ahora mi sangre te limpió. Porque siento pastora. Que hay personas aquí que están teniendo guerras en su familia. Porque ellos conocen lo que tú eras No lo que tú eres ahora Dile al que te queda al lado quizá tú sepas quién yo era Dile, pero si tú supieras Quién yo soy ahora, dile Dile dile al que te queda al lado Tú no sabes al lado de quién fue que tú te sentaste Dile si yo abro la boca Y te digo lo que Dios Ha hecho en mí, si yo te Digo, si yo Dale un aplauso sa sea una cosa es conocer a alguien por lo que era y otra cosa es conocerla por lo que es ya tú me vas a decir Ay pastora por favor y lo que hizo entonces dónde queda bueno si tú quieres pregúntale a habla ramera ¿Dónde quedó lo que ella era la biblia dice que el Señor la agarra y la pone en el capítulo 1 de Mateo en la genealogía, le exhibe la pone en vitrina oh pero esa no la que se acostaba con los hombres, era era, era pero ahora es la rescatada la que Dios va a exhibir la que el diablo va a tener que respetar, ella era siéntate un momentito su caba rabashe Dile al que te queda al lado, el diablo te va a tener que respetar No, no te crees yo tú tienes que buscarte un loco que te crea Un acelerado, uno lleno de la gloria Y dile no importa de dónde tú hayas salido No importa cuántas veces hayas fracasado El diablo te va a tener que respetar Dale un aplauso fuerte a Dios mm. Mm. Mm. Te voy a decir algo Siento una gloria aquí tremenda Siento al Señor Yo sé que el tema de este congreso es Mujeres rescatadas Y el Señor me está diciendo Mira Yesenia Ahora mismo hay gente que está bajo el sonido de tu voz Que el diablo la ha querido avergonzar por errores Errores que cometieron Aún dentro de la iglesia ¿Sabe lo que dice el Señor? Si alguno pecare Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo ¿Sabe lo que te dice el Señor? Voy a agarrar tu error y lo voy a reciclar Voy a agarrar tu vergüenza y la voy a reciclar y la voy a convertir en un testimonio que va a servir de puente para que muchas vidas lleguen a los pies del Señor. Si alguien lo cree que diga gloria a Dios ahora mismo. Aleluya. Ahora el día 11 del mes de mayo yo le doy la gloria a Dios porque va a salir a, a, al público nuestro cuarto libro. Y se llama mujer reposiciónate. Tiene siete capítulos que yo sé que van a bendecir las naciones. Pero hay uno de esos capítulos donde yo hablo de la vida de una mujer llamada Bexabe. Que era mujer de Urías y cometió adulterio con el rey David. El primer hijo del adulterio dice la palabra que el Señor dijo que iba a morir a través del profeta Natán y murió. Pero luego de que David se arrepiente y Bexabed se arrepiente. Dice la Biblia que del mismo vientre de la vergüenza y del error. Dios sacó a Salomón. El rey más sabio. Uno que como él no hubo en toda la tierra. Habrá alguien aquí. Dile, ah, dile al que te queda al lado del mismo vientre. De la vergüenza va a salir la gloria. Va a salir el testimonio, va a salir algo que asombre a todo el que lo vea. Dale un aplauso fuerte a Dios. Ay no, ay no, ay no. Santo Padre ayúdame, ayúdame. ¿Sabes qué? Dice el Señor no le permito a nadie juzgarte por tu error. Hay una unción de restitución aquí. Hay una unción, dice el Señor, te pudieron quitar un uh, cabaché, a la cay el cargo, pero no te quitaron la gloria. Yo te levanto, yo te levanto, yo te levanto, yo te levanto otra vez. Dile al que te queda al lado, Dios te va a levantar otra vez. Pastora, y mi reputación. Olvídate de reputación. Porque lo que Dios va a hacer con la segunda versión de ti va a aplastar todo lo que quedó atrás en la primera versión de ti. Si hay alguien aquí que lo cree que le dé un aplauso fuerte a Dios. ¿Dónde está la gente que Dios limpió con su sangre? ¿Cómo era que estaba Israel en primer orden que no le cortaron qué? Bien y segundo que era lo que le pasaba que estaba... Y que era lo único que la podía limpiar y Cuando la sangre nos limpia no hay nadie Que nos pueda acusar amén vamos al punto Número 3 Israel además de que no le Cortaron el cordón umbilical de que Estaba sucia ahora el texto también nos Dice oiga esto oh my gosh, Que no fue envuelta con fajas Cuando un bebé nace en el oriente ustedes han visto un bebé recién nacido así acabado de salir del vientre una de las cosas que tiene el bebé acabado de salir del vientre es que es como medio le falta firmeza es como mononito porque no tiene firmeza en el oriente se utiliza que cuando un bebé nace se envuelven fajas para que se ponga firme el Señor le dice a Israel tú estabas atada contaminada Sucia Y te faltaba firmeza Por eso tú no sabías Ni siquiera lo que tú querías hacer con tu vida Un día quería hacer una cosa Y otro día otra Comenzaba cosa y la dejaba por mitad No terminaba lo que comenzaba Siento a Dios aquí Y si ese espíritu todavía anda por ahí Si todavía que hay alguien que lucha Con el espíritu de doble ánimo Y todo lo que comienza lo deja por mitad, mira hoy con la autoridad que Dios me ha dado Yo reprendo ese ataque y declaro firmeza de Dios en tu vida Declaro que a partir de hoy todo lo que tú comiences tú lo vas a terminar Dile al que te queda al lado lo voy a terminar Porque mejor, ay, ay, ay, ay Mejor es el fin del asunto Que su principio Oh my God Nunca termines como mendigo Lo que comenzaste como príncipe No me entienden Déjame ver si me doy a entender Así dice el Señor Lo que tú comenzaste como príncipe No importa quién se te vaya del lado Terminalo bien Lo que tú comenzaste bien No importa quien diga que tú no va a terminar Términalo bien No importa quien se ría de ti Diga ay él no va a llegar a hacer nada de eso Términalo bien Dile al que te queda al lado Términalo bien díselo Dile terminalo bien Pero a Israel Diga conmigo no le pusieron fajas Y andaba monona Y la gente que es monona Cualquier cosa la mueve Ay Viene un chimoso le dice Que tú haces ahí en esa iglesia Dile al que te queda al lado. Yo tengo faja. Yo me quedo donde Dios me siembra. A mí no me mueve el viento. ¿Dónde está la gente que tiene faja? La ataca. Se te rebe calla. Dile al que te queda al lado. Que nada te mueva. Dile déjate mover por el Señor nada más. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. ¿Sabes qué? Gloria a Dios. Reprendo la gente que no tiene identidad aquí Como tu hermana vengo a alinearte en el nombre de Jesús Mira vengo con la palabra del Espíritu Santo en mi boca A declarar que tú vas a hacer lo que Dios dijo que tú vas a hacer Y no lo que nadie quiera que tú seas Tú vas a hacer lo que el cielo estableció que tú vas a hacer. Dile al que te queda al lado, yo tengo identidad, díselo. Yo tengo identidad, yo tengo. ¿Dónde está la gente que tiene identidad aquí? Ay Dios mío, siéntate un momentito. Es un peligro, es un peligro. Escúchame iglesia, escucha esto. Es un peligro dejarse mover por cualquier comentario, tú sabes algo escúchame hay momentos donde el Señor te conecta a ti con personas que están siendo usadas por Él para hacer depósitos importantes en ti y viene cualquiera y te dice y qué tú haces ahí escúchame escúchame y te dicen pero tú estás para estar pastoreando ¿no? ¿Y por qué tú mejor no levantas una iglesia? porque tú tienes nivel para que tú ya pastores? Dile al que te queda al lado Yo tengo identidad Yo no me muevo a lo loco A mí me mueve el Espíritu Santo Yo no me salgo del diseño A mí me mueve Dios Dale un aplauso fuerte Sokoto Robo Shata Mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios Tienes que tener identidad Cualquiera no puede moverte Mira déjame decirte algo Todo ministerio grande en un momento determinado dependió de otro Tú puedes tener el mejor llamado, el más grande, el más fuerte Pero si tú no agotas el proceso de Dios recibiendo de otro Tú puedes abortar el llamado que Dios te ha hecho a ti Yo no sé con quién vine a hablar Hay gente aquí me dice el Espíritu Santo Que el diablo la ha querido sacar de la casa Antes de tiempo Pero hoy me dice el Señor Dile que no es el tiempo Que se queden conectados aquí Porque lo que yo voy a hacer con ellos Aleluya Todavía no lo he completado Dile al que te queda al lado No abortes, dile no abortes Tientate un momentito Mejor mírame a alguien así con toda la autoridad Yo sé que aquí hay gente con autoridad Y yo quiero que tú te encuentres a alguien Y le digas yo tengo identidad Dile yo tengo faja Dile yo no ando a lo loco Denle un aplauso fuerte a Dios Esta que viene ahora es bien fuerte Yo quiero saber si tú de verdad la quieres oír en, Déjame ver de este lado Ustedes me dejan predicar esto aquí Israel no le cortaron el ombligo, no la lavaron, no le pusieron faja y viene otro problemita no le pusieron sal Pastora qué significa eso en el antiguo oriente hay una costumbre cuando un bebé nace se frota con sal Para que el bebé se le pone sal especialmente en la cabeza untado con aceite para qué? Oiga en la cabeza Se le frota la cabeza Con sal y aceite al recién nacido Pero a Israel no le pusieron sal ¿Cuál es la causa Por la que a un bebé le ponen sal En la cabeza? Escuche por qué Porque la sal es un antiséptico La sal para la contaminación Cuando no había sal Óigame bien La contaminación fluía Escuchen, antes de haber nevera Si usted no lo sabía Pregúntale a sus abuelos de los campos Cuando no había nevera Se salaba la carne Para que la carne no se pudriera La gente que, yo sé que aquí hay dos o tres gente Que sabe lo que estoy hablando Pero sabe lo que le dice el Señor a esta niña A ti no te untaron ¿sale? De modo que todo el que te tocaba Te contaminaba Por eso cualquiera que venía y te decía a ti, vamos a darnos un pase de marihuana, pss, te tocaba y te contaminaba. Cualquiera que venía y te decía, el amigo ese que te decía, ya tu mujer te tienes harto, vamos allí y consiguete otra tipa. Pss, te tocaban y te, cualquiera que te llevaba por un mal camino, vamos para que te lean la taza, te lean la baraja, pss, te tocaban y te, porque te faltaba sal. Pero qué es lo que hace la sal Además de que la sal Para la contaminación La sal prohíbe A todo lo que le, Oiga siento a Dios aquí Mira me dice el Espíritu Santo Hay gente que han querido Venir a contaminarte a ti Y no han podido Dile al que te queda al lado Porque tengo sal No te crees yo Dile a alguien yo tengo sal ¿Por Siéntate un momentito, déjame predicarte esto. Déjame corregir lo que acabé de decir. Déjame corregir lo que acabé de decir. No, lo dije mal. Tú no tienes sal. No. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5 verso 13 que tú eres la sal. Yo no tengo sal, yo ah bala, vale, yo soy la sal. Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida Aleluya No sirve para otra cosa sino para ser hollada por los hombres Dile al que te queda al lado Yo no tengo sal Dile yo soy sal Siéntate un momentito ya casi me voy Escucha esto Escúchame ahora mi vida La sal Diga conmigo para la contaminación Número 2 La sal cura heridas te voy a decir una cosa la gente que son sal aquí escúchame la gente que son sal aquí ellos no tienen una boca para herir no si tú todavía anda hiriendo gente con la boca te falta ser sal porque la sal cura heridas con la boca se puede matar y se puede dar vida Se puede hacer que alguien se levante Y que alguien se caiga Con la boca se puede fortalecer Y se puede debilitar Con la boca se puede empujar Y se puede alinear Con la boca tú puedes servir de bendición O puede servir de maldición Dile al que te queda la boca que tú eres Dile yo soy sal Pero además de que la sal Para la contaminación Cura heridas Número tres La sal La sal Da sabor Te puedo decir la verdad Aquí hay gente que son el sazón de su familia Y que cuando tú no llegas Está todo el mundo diciendo ¿Dónde está que no ha llegado? Dile al que te queda al lado Yo tengo un sazón arriba Que donde quiera que yo llego Yo sazono todo lo que toco ¿Dónde está la gente? Que son sal aquí Maya. déjame decirte algo yo sé que tú estás muy bendecido con el trabajo que tú tienes pero te puedo ser sincera dime si ¿sí? te puedo ser sincera el bendecido es el trabajo que te tiene a ti porque hay empresas que prosperan porque tú estás ahí la bendición de Dios te cae a ti atrás y donde quiera que tú llegas llega la bendición contigo Ay Dios mío dónde está la gente Que donde se mueve la bendición Se mueve con ellos Te digo algo Guabalaya Maya Ay, ay, ay Hay momentos Donde tú llegas A un restaurante Y el restaurante Estaba vacío Y tú no tiene 15 minutos ahí Y de un momento A otro tú dices Pero y esto La gente comienza A hacer fila ¿eh? Dile al que te queda Al lado Eso es la sal Que yo tengo Dile Dile eso es la gracia De Dios que anda conmigo Maribel, Maribel es mi testigo, Maribel es mi compañera de viajes Y hace casi un mes estuvimos en un lugar de Centroamérica verdad Llamado Belice y nos hospedaron en un hotel bien bonito, bien hermoso allá Y cuando estamos ahí Dios se glorificó de una manera tremenda Y cuando yo me iba del hotel me llaman por teléfono Me dicen el gerente del hotel tiene que darle una palabra a usted pastora Digo que okay, amén voy a reunirme con el gerente Y él simplemente me dice pastora Quiero darle la gracia Por haberse hospedado en este hotel Este hotel tenía Mucho tiempo Que no se llenaba Como se llenó después que a ustedes Le hicieron la reservación aquí Pastora gracias Por venir a bendecir esta, esta nación Y este lugar pastora Gracias yo vengo a decir Dile al que te queda al lado yo soy la bendición Donde quiera que yo llego Díselo decirte esto rapidito. Mira, tú no eres bendecido por lo que tú tienes. Lo que tú tienes es bendecido porque te tiene a ti. Damos segundito. Hace un tiempo yo predicaba acerca de lo que es la realeza y el reino de Dios. Y yo decía que es interesante ver cómo cuando un príncipe o un rey se pone una chancleta aunque sea de plástico, Si la tocó el principio el rey Ya eso se convierte en plástico real Entonces tú sabes lo que te dice Dios No importa si tu carro es viejo Y si a veces se te queda en la esquina Y hay que moverle los cables para que vuelva a pendre Eso no es un carro, eso es una carroza Adora Dile al que te queda al lado Porque ahí anda la reina del Señor, díselo Ahí anda la princesa, y andan los príncipes Ahí anda la sal Adora Importa si tú vives en un basement no eso No es un basement eso es un castillo Dile al que te queda al lado yo no soy Cualquier cosa dile dile lo que yo toco Lo bendigo lo que yo toco lo bendigo dónde está la gente que bendice todo lo Que toca aquí my God, siento a Dios Es más te voy a decir la verdad Hay hombres aquí que tienen una gracia Pero una gracia tan tremenda Que cosas que no funcionaban Cuando se lo ponen a ellos en la mano Comienzan a funcionar Y aquí hay mujeres que tienen tanta bendición arriba Que habían dos o tres de los esposos Así como que ella, la, el grupo de la que yo estoy hablando El esposo con el que esa mujer se casan Algunas veces no se ve tan bien como ellos se ven ahora Por eso es que los esposos saben que por todo lo bien que se vean Tienen que darle gloria a Dios y después gracias a la mujer que es la sal ¿Dónde están las esposas que tienen sazón aquí? Dile al que te queda al lado todo lo que yo toco, díselo Lo transformo, dale un aplauso fuerte a Dios Aleluya La sal, vamos a ver si estás aprendiendo algo iglesia ¿Qué es lo que hace la sal? Número uno que Para la. Sana las. Número 3, ¿da qué? Número 4, escúchame que esto te va a gustar. La sal no se quema con el fuego. Pon sal en el fuego y no se te va a quemar. El azúcar se quema, la sal no. Ay, no, no, no, no. Dile al que te queda al lado que tú eres, pregúntale. Dile yo no sé si tú eres azúcar Pero yo soy sal Dile a tres gente yo soy sal Por eso el fuego no me quema Por eso los diablos no pueden conmigo Yo soy sal ¿Dónde está la sal de Dios aquí? Dame un minuto ¿Tú sabes lo que hace la sal cuando le meten candela? Escúchame Esto te va a gustar Cuando la sal la llevan al fuego Ella no se quema En vez de quemarse Ella emite un sonido y si tú quieres saber si es verdad Busca tres pilares de sal En el antiguo testamento Que se llamaron Sadrach Mesach Y Abednego El rey dijo en el horno Siete veces más Y ellos dijeron vamos a ver lo que pasa Con estos tres pilares de sal Yo quiero decirte a ti que no importa Si a ti te calentaron el fuego Siete veces más Yo quiero que en medio de ese fuego Tú emitas una alabanza Que haga que hasta el mismo diablo Diga pero cómo es que se va cómo es que se va a quemar Dile al que te queda al lado El fuego no me quema Wow Dios Mío Oiga esto Ay Dios mío siento a Dios Por eso es que tuve gente que por más duro que le dé la prueba Ellos más cantan Ellos más adoran Ellos más alaban Ellos más se congregan Ellos más levantan la mano Ellos más declaran victoria Ellos más se sienten agradecidos de Dios Porque el fuego diga conmigo No me quema No me quema Y número cuatro, la sal es cristalina, no es de color, es transparente, ay, no tiene doble vida, es transparente, tú puedes ver a través de la sal así porque ella es, diga conmigo cristalina, dile al que te queda al lado y tú eres cristalino, la Biblia me dice que Que luego de que el Señor toma la niña de Israel y la rescata, la faja, la limpia, la sala. Le dice mira a ti te abandonaron en la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que tú naciste. Pero yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije. Dios. Vive wow oye esto oye esto oye esto Cuando una persona abandona a un niño y Quiere que el niño sea rescatado por Otra persona lo lleva a una plaza donde Haya gente mirándolo pero a esta bebé moribunda la llevaron a la faz del campo Donde nadie la veía La menospreciaron y la dejaron allá para Que se muriera sabe lo que dice Dios Según la agenda del diablo Tú tenías que estar muerto para esta hora Según la agenda del enemigo Tú tenías que vivir depresivo allá afuera Sin nadie que te diera valor Pero se equivocó Porque yo pasé junto a ti Yo pasé junto a ti Se habían olvidado de ti todos Pero yo pasé junto a ti El enemigo creyó que ya tú, tú no te levantabas del lugar donde te habías caído Pero yo pasé junto a ti Toda tu familia te creyó la oveja negra de la casa Pero yo pasé junto a ti Oye hubieron personas que te dieron la espalda Pero yo pasé junto a ti Oye te tocó el vicio Pero yo pasé junto a ti Después que fracasaste Yo pasé junto a ti Y te vi sucio Y te vi sucio en tus sangres Y cuando estabas en tu sangre te dije. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Dígalo más fuerte. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Fíjate que no tuvo que tocarla. Para que ella viviera. Simplemente le dijo. Vive. ¿Tú sabes algo? Una palabra de Dios basta. Por eso cuando el centurión. Mandó a buscar a Jesús. Jesús. Él dijo, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero suelta la palabra. Porque si tú sueltas la palabra. Mi criado sanará. Esa palabra que vio a la niña moribunda. Y le dijo a la niña moribunda. Vive. Vive. Yo siento y con esto voy a cerrar. Yo quiero que tú te pongas de pie ahora. Pero hoy el Señor me dijo, Yesenia. ¿Qué? Dile a los hermanos que tú le vas a predicar Que piensen en algo Donde ellos necesitan Que yo emita vida Ay Dios mío Quizás tú estás en medio de una relación Matrimonial que necesita Vida de Dios Y hoy el Señor me trajo Aquí a decirte que La palabra del cielo Llega a tu casa Y le dice a todo lo que el diablo Ha querido destruir en esta noche Vive Yo declaro que la palabra del cielo Llega a tus hijos Y le dice a toda hija rebelde Hoy que el enemigo ha querido Destruir y sacarla del diseño De lo que Dios trazó para ella Vive Yo declaro que la palabra del cielo se activa en tu hijo. Ay Dios mío y aunque tú lo veas hoy como esté. Hoy el Señor te dice mira yo no he emitido mi última palabra. Y mi última palabra la lanzo hoy. Mi última palabra a favor de tu casa es vive. Si hay alguien aquí que necesite vida. Porque estás pasando por alguna crisis. Por algún proceso. Por Por alguna situación o por alguna cosa que sientas que es demasiado para ti Yo quiero que tú pases al altar porque hoy el Señor le va a dar vida a todo lo que el diablo ha querido matar Hoy el Señor le habla a la gente que Él ha rescatado aquí y le dice así como yo te di vida una vez Te voy a volver a dar vida otra vez así es que si hay alguien hoy que necesita la oración Pasa al altar y vamos a hacer esta oración por ti Emitiendo vida de Dios a tu favor Siento que el Señor hoy se lleva toda carga Ay Dios mío, toda opresión, toda tristeza Todo yugo se pudre hoy o oh, todo lo que te hacía la guerra Dios mío Todo lo que no te dejaba pensar hoy tiene que ser quebrantado por el poder de la sangre de Cristo. Cierra tus ojos y yo declaro que la vida de Dios ay ay ay, que la vida del Señor hoy comienza a fluir en ti. En tus emociones, en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo. Los adoradores me ayudan, por favor. Presencia de Dios comienza a moverte aquí Ahora mismo Ahora mismo Llévate toda depresión presencia del Señor Llévate toda carga Hay una unción tremenda aquí Que está cayendo Sobre los que han pasado al frente Yo puedo ver como el Señor Quebranta todo esto Yugo opresor en esta noche Recíbelo en el nombre de Jesús Espíritu Santo, ay Dios mío Jesús Yo necesito una mujer ahí orando Por ella, el Espíritu Santo La liberta en esta noche Padre toca Fortalece Padre bendigo esta familia en este lugar todo lo seco llévate toda opresión ahora Espíritu Santo por el poder de tu palabra echa fuera toda inmundicia ahora, ahora ahora ahora yo voy a contar tres y cuando yo cuente tres wow Dios mío el Espíritu Santo va a venir sobre ti Y va a haber un sacudimiento De la presencia De Dios en tu vida en esta noche Yo declaro Que al contar de tres Todo lo que estaba enfermo Dios lo sana Todo lo que estaba Ay Dios mío Padre gracias Todo lo que estaba gastado Dios lo renueva Todo lo que estaba desalineado Dios lo alinea Al contar de tres se va la depresión Al contar Tres se rompen las cadenas Al contar de tres Aleluya Los yugos se pudren En esta noche Yo quiero que los sugieres Estén atentos Porque puedo ver gente que va a ser libre aquí Puedo ver gente que va a ser libre Puedo ver la presencia Ahora de los ángeles Moviéndose en este lugar Uno Dos Y 3 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Suéltalo Suéltalo Suéltalo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Suéltalo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo lo secos se va en esta noche se va en esta noche se rompen las cadenas se rompen las cadenas se rompen las cadenas se rompen las cadenas, rompen las cadenas en el nombre de Jesús gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Wow Dios mío Gracias Gracias Gracias Gracias Gracias gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Wow Ahora yo quiero saber si hay una vida aquí que quiera Jesús en esta noche Si hay una vida que diga yo quiero a Cristo hoy en mi corazón Yo quiero ver si hay una vida que levante su mano Y diga yo necesito al Señor Si hay alguien aquí por favor déjame verte Levanta tu manita si tú no conoces a Cristo Denle un aplauso al Señor por ella Habrá una vida más que no conoce Al Señor hoy aquí Habrá alguien más que levante Su mano, mire dele otro aplauso a Dios Por esa dama que viene Por ahí Déselo fuerte Tenemos dos vidas para Cristo hoy Pero habrá una tercera vida Que diga yo también, mire, mire aquí Tremendo esto, tres almas Pero siento que hay más de tres ¿Dónde está la número cuatro? ¿Dónde está la persona número cuatro que viene A los pies del Señor? Ven acá Cuatro almas para el Señor Cuatro vidas pero creo que hay más de cuatro ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo en esta noche? Tenemos cuatro Y una que viene son cinco Seis, siete Dios mío habrá ocho vidas Hoy habrá alguien que diga Yo también lo quiero Yo también lo necesito Habrá alguien que diga yo soy el número 8 Ahí viene el número ocho Dele el aplauso fuerte a Dios dos vidas más nueve vidas una vida más para que sean 10 dónde está la vida número 10 que hoy dice yo 10 habrá alguien más para que sean 11 necesito a alguien más me hace falta más gente aquí tengo 11 perdón tengo 10 tengo 11 quiero uno más para que sean doce 12 vidas, ahí está el número 12 Ay hermano Denle el aplauso 12 vidas 12 vidas, pero habrá Alguien más, habrá todavía Alguien más que se sume en esta noche Habrá alguien más que diga Yo también quiero al Señor como mi Salvador, quién más quién más quién más, ¿Quién más? tenemos 12 Vidas para el Señor, contamos Uno, alguien más dice yo Contamos dos Alguien más dice yo Contamos tres Dele el aplauso al Señor por estas doce vidas Que llegan a los pies del Señor hoy Tráemelo por aquí hermano por favor a Él Tráemelo Yo quiero que ustedes repitan conmigo esta oración Repitan conmigo hoy lo que yo digo Señor Jesús En esta noche Te entrego mi corazón Señor Te reconozco como mi Señor y mi Salvador recíbeme como tu hijo recíbeme como tu hija Inscribe mi nombre en el libro de la vida Y no permitas que jamás sea borrado de ahí Diga conmigo hoy yo renuncio A todo lo que me ata, a todo lo que me oprime y desde hoy me declaro un hombre, una mujer nueva, nuevo para ti en el nombre de Jesús, amén y amén. Padre gracias por esta cosecha de almas que tú has traído hoy a esta casa, bendigo tu nombre por cada uno de ellos te doy gracias porque si esto no hubiese pasado, este culto hubiese estado incompleto. Pero tú hoy permites que 12 12 vidas, número de gobierno, número de autoridad. Se ay ay ay. Se acerquen a ti y te abran la puerta de su corazón. Yo bendigo sus vidas. Y declaro que todo lo que tú has destinado para ellos se va a cumplir en el nombre de Jesús amén y amén, denle el aplauso fuerte a Dios, yo quiero saber si hay hermanos de aquí que puedan venir y abrazar a estos jóvenes que lo hagan ahora le den la bienvenida, denle un abrazo y dígale bienvenido a la familia de Cristo, bienvenido a la familia de Cristo, amén, estaremos aquí hasta el día viernes Y quiero hacer un llamado muy especial para que toda la gente que pueda mañana invitar a alguien a este culto, a este servicio, a esta campaña que lo haga Mañana vamos a tener un culto de gloria, un culto de muchísima bendición, invita a alguien y tráelo para que sea parte de todo lo que el Señor va a estar haciendo aquí También anunciamos que vamos a estar en la parte de atrás con algunos de... Nuestros libros si usted todavía no tiene nuestros libros le invitamos a que pase a la parte de atrás Y hoy se lo lleve con un CD de regalo cada uno de estos CD tiene una palabra poderosa Que va a marcar y va a impactar tu vida de una manera especial Dios te bendiga que Dios te bendiga más la persona que sigue por aquí gloria a Dios